Eh, a ver, cuéntenos eh, cómo se vivió la lluvia ahí en el barrio Almafuerte del fin de semana. Mire, es tremendo, tremendo. Yo mandé fotos y todo como estábamos. Mm. Pero acá nadie apareció. A mí me faltó un poquitito de, para entrar el agua. Y eso que tengo muchos ladrillos en la puerta. Mm. Pero me entró agua en el, por el inodoro. Ah, se le inundó el baño nuevamente. Claro, pero yo enseguida hicimos algo, vio para que no, porque el inodoro ya es viejo, de los baños, hace 40 años, ya que estoy acá. Mm. Y me dijeron que de la casa de Gomión no vinieron, que me iban a arreglar el baño, que me iban a arreglar esto y el otro, así como lo hizo usted, me dijeron ¿Qué? los otros. Nunca jamás volvieron. Ah. Eh, Dora, ¿y cada vez que llueve, eh, usted que me imagino que eh, estará pendiente eh, de lo que puede llegar a pasar? Es tremendo, tremendo. Ayer cuando llovía a las 4 de la mañana, cuando se largó esa, esa lluvia fuerte, yo ya no pude dormir más. Me senté en la cama y después, a la, como a las 7, me dormí un ratito más, pero ya no pude, me tuve que levantar porque no, no, no, no podía estar tranquila después ya más tarde vi que el cordón ya se estaba tapando digo yo voy a despertar el nene porque seguro que nos vamos a inundar así fue un poquitito faltó pero no sé no sé yo no vivo tranquila acá o sea que esta situación que está contando cada vez que llueve usted no duerme no no es un desastre usted diga usted diga yo mandé fotos acá del mm, del espacio acá donde está todo limpio, todo lleno de agua, acá en mi casa. Raúl Cornejo también me sacó una foto acá. Mm. Él me dijo, enseguida van a venir. Pero nadie vino, nadie vino. Y así pasa todas las inundaciones. El intendente ni porta por acá. ¿No se han comunicado en días anteriores para buscarle alguna solución a ningún funcionario? No. No, señora, porque una que tuvimos una reunión con el intendente uh -huh. en la municipalidad. Ah, prometió de todo, de todo. Iba a venir acá al barrio, iba a ver qué es lo que se puede hacer, y no sé. Acá no se puede hacer nada, yo ya le digo. Acá entra el agua por los vecinos, por todos lados. Así que no sé, no sé qué, qué es lo que qué va a hacer. Bien, esa Él reunión. Tiene que, tiene que dar una solución, un sí o un no. Pero con mentiras no, dijo que iba a venir, ¿por qué no viene? Esto eh, de haberle dicho que iban a ir a, al barrio fue en el verano. Claro, uh -huh. cuando tuvimos la reunión con él. Bien, bien, bien, bien. Bueno, eh, Dora, ¿Y cuánto sí. ¿Y ¿ya cuánto pasó y todavía no llegó? Eh, Dora, eh, ¿usted ha sufrido con la inundación de su vivienda en otras oportunidades? Todas, todas las he vivido. Hace 40 años que estoy acá, mire. ¿Y, ¿Y su vivienda cómo está con, con, con todo esto? Digo, ¿está para que usted siga viviendo ahí? No, no, no, no, no señor, porque ¿sabe que Cada vez que hay tormenta y ahora está escuchando la radio que van a venir tormentas fuertes. Sí. Dígame usted si yo puedo estar tranquila. No, no, no, por lo que cuenta no. No, y, y ninguno de acá, no. bueno, yo hablo por mí. Sí, sí. Mm. Los vecinos, bueno, es otra cosa, pero también... También se inundan. Claro. Eh, Dora, ¿y usted eh, específicamente en qué calle está? ¿Sobre qué calle está de ahí del barrio más Yo estoy en Amaipú 322, entre Catamarca y Duval. Y esto que nos está contando lo sufren muchos vecinos de ahí. Y sí, mm. creería que sí, porque todos los vecinos vio de no hacer buen día, que tal como les vaya, yo a la casa no voy a ninguno. No, está bien, está bien, pero, pero el comentario es que están todos en una situación similar a la suya. Sí, sí, sí, acá al barrio sí. Mm. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros estamos discriminados acá en el barrio, porque nadie, nadie. Mm. Cornejo ayer me dijo, sí, Dora, ya van a venir, andan por Villa Germinal, y por acá no vinieron. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen? Sí. Eh, Dora, usted eh, dice que hace 40 años que vive ahí. Eh, sí, señor. Eh, cu ¿Cuántos años tiene? ¿Se puede saber? ¿Quién? ¿Yo? Sí. 76 cumplí. 76 años cumplió, claro. Sí, sí, sí. Mm. sí. Bien. Eh, bueno, Dora, esperemos, bueno, la promesa, acá hablan los funcionarios también, tanto del IPAB como de la municipalidad, y dicen que están buscándole una solución definitiva eh, al barrio. Sí, sí. Para usted, ¿cuál sería? Eh, ¿Que le hagan una casa en otro lugar? Eh, ¿qué, ¿Qué quisiera usted para...? para, para... No, no que a mí me dan un barrio, yo me voy al barrio, porque así con la jubilación que cobro yo, Con tal de pagar la casa, yo me voy a un barrio que estoy más tranquila con mi nene, pobrecito, porque él pasa todas las, las inundaciones conmigo acá. Claro. Sí, y sí. el nene tiene 12 años. ¿Y usted ya no le cree a los funcionarios? No, ¿qué quiere que le diga? Al intendente, menos que menos, porque él dice una cosa y después no las cumple, no las cumple. Porque si yo le digo una cosa a usted, yo las cumplo. Pero él tiene muchas promesas y no las cumple. Y, y, y ¿Por, qué? ¿Sí? ¿Por qué no viene a dar la cara ahora ayer cuando estamos todos inundados? ¿eh? No se quiere ensuciar los zapatos, como siempre le dije. Y yo si viene él, también se lo diría en la cara. Claro. Porque estoy cansada. Eh, bien, Dora, bueno, a cruzar los dedos y que la tormenta que está pronosticada este, no sea sí. como la de este fin de semana. ¿eh? Ahora estoy pensando que voy a poner unos ladrillos más en la puerta por las dudas, no sé. Ah. No sé. Bueno, Dora, eh, gracias por el testimonio, eh, por no. el, el comentario que, te, que no sé si quiere decir algo más si no, gracias de vuelta. Sí, y sí, que depende de tener una solución, yo tengo la pieza mía, me le pusieron chapa. Sí. Sí, pero en parte se llueve, no sé cómo los clavos, si me han puesto mal, no sé, no sé, no sé. Y tengo la otra piecita que tiene membranas viejas, sí. me le pusieron un nylon, pero se si, si llueve. Y el nieto mío que vive conmigo acá, que también tengo fotos que las voy a mandar, a yo no las mandé, porque estaba re nerviosa, estaba mal. <coughs> Perdón. Este, también le, le saqué las fotos sacando el agua con el balde de la pieza. También se las voy a mandar. Bueno, o sea que además del de agua que puede llegar a ingresar por la puerta de que viene de la calle, a usted se le llueve la vivienda porque las reparaciones que le han claro, hecho no son buenas. por la puerta. Claro. Nosotros necesitamos urgente membrana, membrana urgente para, la, para que no se nos mojen las pocas cosas claro. que nos quedan. Sí, sí. Ahora mi casa está toda húmeda. Ustedes quisieran ver acá para que vean que yo no miento las cosas que digo. Las digo de verdad porque no tengo por qué mentir. Uh -huh. Ayer tuve que hacer fuego en la estufa para que se seque un poco, por lo menos. Claro. Porque yo sufro mucho de las piernas, uh -huh. de la columna, de la cervical, de todo, y tengo de todo. Uh -huh. Y yo no puedo estar tanto en la humedad. Claro. Bueno, Dora, eh, gracias de vuelta. Eh, que, no, por favor. Eh. Gracias a ustedes. Eh. Bueno, eh, que tenga buen día. Gracias, eh. Dora Correa, eh, vecina ahí del barrio Almafuerte, bueno, contándonos eh, la situación que padece el barrio, eh, que ya es conocida. Eh,